Bueno, aquí estamos en, el segundo, en la segunda entrevista.、Eh, ahora vamos a presentar a Nayade, María José y Daniela, que van a presentar el tema sobre el, el Día del Minero. Hola, me llamo María José y nosotros vamos a hablar del Día del Minero.、El、día del Minero se p a c a por los trabajadores atrapados. Sin celebraciones y con una profunda angustia, se conmemoró el día del minero en el yacimiento de San José, aún a la espera de las labores de rescate. El ambiente de los familiares fue de fe y esperanza. Agrupados junto a una estampa de la Virgen de Guadalupe, los familiares de Carlos Borgueño, uno de los 34 mineros atrapados desde jueves en el yacimiento de San José, la región de Atacama. Critican el mal estado de la mina. Ahora, Nayade no va a dar su opinión. Yo opino que es malo porque debieron cerrar esa mina que está en mal estado. Los mineros no pueden estar trabajando en una mina con mal estado. Yo les reenfuerzo a los mineros que están atrapados. Ahora le va a hablar Daniela. Yo opino que este tema es malo porque. Los mineros no pueden trabajar en una mina que está en mal estado. Primero tienen que revisar el estado de la, de la mina antes de que los mineros vayan a trabajar. l e s d e l t e g o todo es falso. Bueno, estas son las opiniones de nuestros amigos. Muchas gracias por escucharnos.